Estamos escuchando Super Trump. Esto se llama Llueve otra vez en la mañana de la radio, con mensajes que van llegando que en un ratito vamos a compartir. Ayer estábamos hablando con Silvio, que nos contaba desde allí de General Alvear, de q u i q u e Villamón, este, este Geselino que nació en La Bardén, en partido de General Guido, provincia de Buenos Aires, vivió en Malpú, vivió en Saladillo, también en ciudades de la provincia. Bueno, y estuvo allí dando vueltas por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace? Bueno, ahora le vamos a preguntar qué hace. Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo l e va? Mucho gusto y un saludo a, a los oyentes de, de tu radio, que es muy importante. Bueno, buenísimo. Quique, ¿por qué no nos.? Vamos a tutearnos, que es más fácil, ¿no? Digo. Sí. sí. ¿Por qué no nos contás un poquito este, cómo es esto de andar caminando y uniendo distintos puntos tan distantes para juntar dinero en forma solidaria? ¿De ¿Qué, qué, qué se trata esto? Bueno, lo... yo me dedico a correr. Yo soy un corredor.、Eh, en la gacetilla de prensa de mis amigos que me la forman este, ponen atleta, pero. Yo no me considero atleta El atleta soy, solidario sí, te pone. Yo soy simplemente un corredor que, que tengo muchísimos kilómetros eh, corridos eh, por, por placer y, y a la vez también ya tengo 1.500 kilómetros corridos por distintas rutas de mi provincia para, para ayudar, por ejemplo, a escuelas, instituciones, comedores y últimamente. Crucé la provincia de Buenos Aires hace poquitos días, este, desde la ciudad de San Nicolás hasta, hasta mi ciudad, que fueron 636 kilómetros, en la cual nos llevó 19 días, con 63, 64 horas,、uh -huh. y en la cual、eh, luchamos contra la distancia, y como yo siempre digo, Mis pasos no son competitivos ni deportivos, son、eh, pidiendo ayuda para, para ayudar. Claro. Y en la cual、eh, mi hospital de mi ciudad le, faltaba, le falta, mejor dicho, un tomógrafo, y que es、mm, de alto costo el, la compra, de alto costo el mantenimiento y, y también la habitación especial que lleva. Entonces,、eh, para llamar este, más la atención, elegimos la ciudad de San Nicolás. Y bueno, con un, mi equipo de gente, porque yo no, no estoy solo en esto, eh, decidimos eh, el día 16 de junio emprender la, la corrida de San Nicolás, en la cual、eh, ya te digo, estuvimos 19 días corriendo, cruzando la provincia de Buenos Aires. con... Te diría con éxito. En lo personal, muy feliz porque lo pudimos hacer. Y en, lo, en la o en l parte solidaria, en la causa, también porque el tomógrafo, el tomógrafo se, se va a conseguir. Este, por supuesto que no va a ser rápido, pero lo vamos a conseguir. Kike,、uh -huh. ¿de dónde salen estos fondos? Eso es.、Eh... Es una promesa que tengo del señor intendente de mi ciudad、Ajá. y también de, de la empresa, la cooperativa telefónica también de mi ciudad. Que,、uh -huh. que la gente, los directivos, en la cual cuando yo les, les propuse el desafío me dijeron: Bueno, como saben que soy un loco por el correr, este, me dicen: Bueno, andá vos, c o r r e y nosotros después nos arreglamos. Ah, bueno, pero te, o sea, sale de la publicidad entonces. Sí, sale de, va a salir de ellos. Ajá. Ya te digo, un tomógrafo modelo 94 vale 30.000 dólares.、Mm, un numerito. Y ahí es como los coches. Claro. Más nuevo, más caro. Y, y bueno. Claro.、Eh, es, es un aparato muy importante para, para la salud. Que me parece a mí que no tendría que faltar en ningún hospital de, del país, y bueno, en mi ciudad falta, en mi ciudad de vecina están, en mi ciudad no está. Entonces, por eso、eh, hicimos lo, lo que hicimos, y ya te digo, en lo personal, muy feliz porque pudimos correr 636 kilómetros y llamándole la atención a muchísima gente a nivel nacional porque. Eh, hemos hablado con medios nacionales y con medios de la zona donde cruzábamos, y, y bueno,、eh, se, se, se movió un poquito la cosa. Se comprometieron más, un poco más, este,、eh, el poder político, que es lo que yo quería llegar. ¿Y cómo, cómo llegás y cómo terminás en Saladillo? Bueno, en Saladillo me esperó. Diríamos que me esperaron como campeón, que no soy, o, o como algo grande que yo no me considero. Soy grande en edad, pero porque soy un deportista, una persona、sí. que, que toda la vida se alió al deporte y, bueno, se quedó y se va a quedar por el resto de mi vida. Pero me esperó en las autoridades, amigos deportistas y bomberos, y me hicieron este, un recibimiento. Que tuve que llegar hasta la municipalidad por el pleno centro con muchísimos aplausos y emociones y, y cosas、seguro. muy lindas. Que,、oh, bueno. que yo no fui a buscar eso, sino yo fui a buscar otra cosa, que era el tomógrafo. De, de los apodos, ¿qué te gusta más? ¿El atleta solidario o el marroquí? Y me conocen por las dos cosas. A nivel nacional <risa> te diría por el marroquí. m a ciudad en mi región como el corredor solidario, porque. Ya te digo, tengo cinco con esta、claro. eh, corrida por las rutas y,、uh -huh. y bueno, que yo lo hago con muchísima alegría, muchísima concentración, mucho respeto, mucha dedicación, porque son cosas muy serias, ¿no? Es una, una prueba atlética competitiva de derrotar a otro rival o a otros rivales y. Y tratar de humillar. Yo, cuando hago estas cosas, trato de humillar a la distancia. Mi competidor, mi rival, es la, los kilómetros.、Claro. Y bueno, y por suerte, por la fue puesta en Dios y en la Virgen, este, hasta ahora le voy ganando. A cinco le gané,、uh -huh. porque pude llegar y bien, y, y l o g r a r e los objetivos. Entonces, sumamente feliz por, por, por eso. Así que, y, sumamente feliz de. De estar en Saladillo y de vivir, ya te digo, aliado al deporte, que siempre por el deporte,、eh, por el deporte mismo, no, no es por otra cosa, no es para buscar notas, pero siempre como las cosas tienen que trascender por la, la parte solidaria, este, con muchísimo gusto、eh, nos brindamos a. A todo requerimiento periodístico de, de cualquier lugar. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Y como en este momento, hablando contigo, que me he dado cuenta que la radio es muy importante. No la conocí, a la conocí ayer,、uh -huh. escuchándola y la sintonicé. Y es,、eh, tengo muy buen oído de, de, de oyente y, y es muy, muy importante tu emisora. Así que muy contento pues, en este momento por estar también h a b l a n d o Con semejante cantidad de oyentes. Bueno, Quique, ¿y cuál es? Muchas gracias、eh, por lo que decís de nosotros, pero, Quique, ¿cuál es el próximo, el, la, la próxima meta? Y bueno,、eh, yo el año pasado viví algo que nunca lo esperé, como transportar la antorcha, la antorcha olímpica cuando dio la vuelta al mundo y、sí. por primera vez visitó la Argentina. Y me seleccionaron por el, el espíritu olímpico,、uh -huh. en la cual tuve la suerte que yo después me enteré de ganarle a miles de, de deportistas de el, todo el país, en la cual Argentina presentó 80. Entre los 80 estuve yo, y que fue una cosa que no me la puedo olvidar. Y la próxima, y bueno, en mi cabeza siempre están este, poder seguir corriendo,、eh, porque sé que. Corriendo, como luego cuando vengo acá, que a la mañana temprano ando por Saladillo Norte, por distintos lugares de acá de la ciudad de Saladillo, corriendo, manteniéndome.、Eh, sé que así, estando en movimiento, uno transmite algo a los demás, y, y bueno, y en la cabeza siempre está poder seguir este, dando pasos, pidiendo ayuda para ayudar. Y, y bueno, y, y ojalá Dios quiera. Como siempre digo, pueda seguir t e n e r muchos más, miles de pasos pidiendo ayuda para ayudar. Ahí está. q u i q u e estaba viendo la página tuya, q u i q u e m a r r o q u í c o m a r Está muy buena,、eh, con un montón de visitas aparte. ¿Sos, sos bostero? ¿O me, sí, o sos me muy, parece a mí? Soy h i n c h a de boca, muy, <risa> muy, muy enfermo de boca y. Presidente de la Peña de Boca. Tuve la suerte en el centenario también de, le, de, de que me encendieran la, levantar la antorcha de boca en el centenario, que f u e también otro grano en orgullo、claro. en lo personal. ¿no? Emociones que aguanta el corazón por el estado que tenés, porque si no. Sí, sí, <risa> eso, y también haber jugado un partido en La Bombonera,、claro. en por, por, por、mm. ser socio fundador de la Mutual, en la cual este. Eh, fue una cosa increíble estar en el vestuario cambiando té, saliendo por el túnel y estando. Porque yo, cuando jugaba e l fútbol, era arquero. Estando en el arco y mirando las la tribunas era una, para mí era una cosa que no lo podía creer. Y bueno, todas esas cosas que hemos vivido a través de, de, de, de, de, de, de hacer algo por, por, por la vida que es tan linda, vivirla y hacer por lo demás, este, bueno, son premios que. Que voy recogiendo y se lo agradezco a Dios, por supuesto, y a la familia que tiene que soportar a veces mil s o c u r a s Y yo me alejo, me voy, cierro mi negocio, me preparo, y hay un montón de cosas de que、eh, uno abandona de, de la rutina diaria que a uno le cuesta cuando está lejos,、eh, piensa mucho en esas cosas, pero está haciendo otra cosa. Que también es muy importante en lo personal, por lo menos me llena de, de alegría mi corazón, que es poder ayudar. Claro, ahí está. Quique, bueno, tenemos que agradecerte muchísimo por, por estas palabras que tenés con, para con nosotros. Este, gracias por tu paso por Saladillo también, en tu paso por Saladillo atendernos, charlar un ratito con nosotros. Ahí está Marita de Roque Pérez, que vía Messenger, vos decís. Viste, ¿Cómo es la tecnología? n o Que está en vivo escuchándote. Un saludo para el genio de Quique Marita de Roque Pérez, nos dicen por acá. ¿eh? Sí, un cariño para esta chica, linda, hermosa, amiga, y para Silvio Magariño en Alvear y otros sobrinos que tengo por Roque Pérez. Tengo también un, un amigo en Lobos.、Eh, Y bueno, acá las, mi familia, que es la familia de mi señora, mi suegra, mi cuñada, mis sobrinos,、uh -huh. que tengo un montón de, de, de familiares. Y bueno,、eh, para los amigos, ...y llega la radio, para las flores, para mi, mis amigos, los campeones de los Patronelli, que somos. Patronelli, u p a、sí, ganador sí, del rally, somos, Marquitos. Tenemos muy buen trato. Personalmente, cuando nos vemos y telefónicamente, y bueno, sí, y bueno por, por suerte, por el deporte me ha, en la vida me ha llenado de muchísimos amigos de distintos lugares del país. Y bueno, y ya te digo, para toda la familia, mi, mi cariño hermoso y mi saludo para Saladillo que me dio, me dio buenos años de vida. Y bueno, me dio la mujer que tengo y、este. la familia que tengo. Buenísimo. Quique, muchísimas gracias. Igual nosotros también vamos a difundir, además que estamos difundiéndola en toda la región. Estamos difundiendo esta, esta charla con v o s en todo el mundo a través de la página de la radio, porque la radio se escucha en todo el mundo. Y la vamos a dejar archivada ahí, como, como un reconocimiento a, a, tu, a tu labor. La vamos a dejar archivada en la página web de la radio para que todo el mundo la pueda escuchar en reconocimiento y en homenaje que te hace la radio a este atleta solidario. Así que muchísimas gracias por compartir esta jornada con nosotros. Bueno, un abrazo y mucho gusto y muchas gracias. Y hasta cualquier momento. Un, abrazo grande. Por todo. un abrazo grande, Kike. Gracias por atendernos. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con Kike Villamón, el atleta solidario que está pasando por aquí por Saladillo. Un ratito de su vida que nos dio y lo vamos a seguir compartiendo, claro, eternamente en esta nota que vamos a subir a la página web de la radio. Las 11 y 5, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con el humor de Cacho Garay en la mañana de la radio. Dale.